Pensamos, por otro lado, que tenemos que dar un impulso decidido a Lusquera. Pensamos que tenemos que establecer un plan general para su uso y, desde luego, hacer un plan general para la alfabetización, pensando claramente en tres colectivos. El primero, los desempleados de larga duración. En segundo lugar, los comerciantes. Y, en tercero y fundamental, los padres con niños menores de 12 años.